Bienvenidos a su radio juvenil donde los acompañará Ninosca Gilbert y Paola Valareso. Ya empezamos su programa Infórmate con Buena, buena vibra. vibra. Y ya está con ustedes Ninosca Gilbert. ¿Sabías que las marcas comerciales deben ser elaboradas y transmitidas y protegidas para conseguir mayor éxito en el mundo? ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a crear nuestra propia marca personal? Cuando nosotros creamos nuestra propia marca personal, debemos tomar en cuenta el mismo concepto de cómo se debe vender una marca para convertirnos en una de ellas. Como periodistas, debemos darnos a conocer con la formación que vamos tomando en el camino, la ética profesional y la experiencia. Son uno de los valores únicos e irrepetibles que debemos tener el periodista para dejar esa huella en cada persona, para que sigan nuestro ejemplo y consuman y hagan lo que nosotros queremos, siempre y cuando esto sea de beneficio para quienes nos siguen. Hoy en día tenemos formas para la consolidación de nuestra marca personal, es decir, para darnos a conocer mejor sin tener que ser de un medio de comunicación y eso solo lo hacen las redes sociales o más conocidas como herramientas que usa el comunicador para darse a conocer. Cuéntanos Paola, ¿con qué herramientas contamos para dar a conocer nuestra marca personal? En primer lugar encontramos la web personal, comprar nuestro propio dominio además de que aparecerá nuestra identidad en Google. También tenemos el blog, ha sido y sigue siendo por muchos, una de las mejores herramientas. Es muy necesario para el posicionamiento, ya que este es como un currículo, así como las redes sociales. Actualmente, la marca va a ser el único sustento de los periodistas, ya que no habrá otra opción. El mismo en redacción no se extinguirá, pero solo serán unos los privilegiados quisiéramos tener nuestra propia marca. Sin embargo, puede ser esto una amenaza para tal, porque puede perjudicarse él y el medio en el que trabaja, por lo dicho del mismo. Aquí nos despedimos en tu programa Infórmate con Buena Vibra y con ustedes estuvo Paola Valarezo y Minosca Gilbert. No te olvides de mañana de sintonizarnos en tu radio juvenil a la misma hora. Cześć!